Capítulo 12 Entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté ¿Por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. Y Jefté les respondió Yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón y os llamé y no me defendisteis de su mano. Viendo pues que no me defendíais arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Entonces reunió Jefte a todos los varones de Galahad, y peleó contra Efraín. Y los de Galaad derrotaron a Efraín, porque habían dicho, vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galahaditas, en medio de Efraín y de Manasés. Y los galahaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín. Y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín, quiero pasar, los de Galahad les preguntaban, ¿eres tu Efrateo? Si él respondía, no, entonces le decían, ahora pues di Shibolet. Y él decía, Shibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces de los de Efraín cuarenta y dos mil. Y juzgó a Israel seis años, y murió Jefte Galaadita, y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Después de él juzgó a Israel Ipsán de Belén, el cual tuvo treinta hijos y treinta hijas, las cuales casó fuera, y tomó de fuera treinta hijas para sus hijos, y juzgó a Israel siete años. Y murió Ipsán, y fue sepultado en Belén. Después de él juzgó a Israel Elón Sabulonita, el cual juzgó a Israel diez años. Y murió Elón Sabulonita, y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Sabulón. Después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Ilel Piratonita. Este tuvo cuarenta hijos y treinta nietos que cabalgaban sobre setenta asnos, y juzgó a Israel ocho años, y murió Abdón, hijo de Ilel Piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalek.